Si hay un tema que atemoriza por su crudeza a los investigadores del misterio y a los cuerpos de seguridad del Estado, son las desapariciones calificadas de alta extrañeza. En general, suelen ser sucesos rodeados de tragedia, venganza o simple desesperación para los que más tarde o más temprano se halla una explicación. Sin embargo, existe un pequeño margen en el que las desapariciones y sus causas están rodeadas por una aura misteriosa que se mantiene. Esta noche os vamos a hablar de ellas, de extrañas desapariciones, y no sólo eso, de otras apariciones misteriosas, seres que salen de nada en un tiempo y un espacio desconocido para ellos. Preparaos, es nuestra primera parte en este viaje por los misterios. Nos ayuda con ello nuestro primer invitado. Bueno, Lorenzo, ¿qué son, en primer lugar, quizá definir eso de las desapariciones de alta extrañeza? ¿Qué significa? Yo creo, Miguel, que el propio epígrafe ya te lo dice por sí. Son desapariciones que, de momento, permanecen sin solución. Estamos hablando de que siempre que eh, sobre un expediente de la Guardia Civil está grabado esta definición propia desapariciones de alta extrañeza pues casi casi hay que ponerse a temblar porque estamos hablando de que tanto la, eh, el departamento de policía legal de medicina legal de, de Santiago de Compostela como la Guardia Civil Española son posiblemente de, la, de las más preparadas de toda Europa a que llegan casos de medio mundo eh, de gente que ha desaparecido y que espera Se han encontrado por supuesto por parte de sus familiares y lo que sí es cierto es que la eficacia de nuestra policía es tal que te diría casi casi que en un 80% de ocasiones aparecen ya sean vivos o sean muertos sin embargo hay un pequeño margen que es lo que se conoce como desapariciones de alta extrañeza a las que ni la policía misma sabe qué es lo que ha ocurrido Por ejemplo aquí tenemos varios casos de, de ello que de un modo u otro eh, ya no sólo han sobrecogido a los familiares de las personas que han, han sufrido estas desapariciones o apariciones que también las hay sino que también han sobrecogido a la sociedad española entera. Empezamos contando alguna de ellas, si te parece. Pues yo creo que el caso Pantonomasia, el caso de desaparición que además conmulsionó tanto a los compañeros de los medios de comunicación de la época como a la sociedad entera ocurrió el 26 de julio del año 1986. Seguramente, seguramente si los oyentes oyen hablar de Juan Pedro Martínez Domét, pues no les sonará absolutamente a nada. Sin embargo, posiblemente si les decimos que era uno de los El Niño, que iban al interior de un camión de ácido que se estrelló en el puerto de Somo Sierra, eso ya les empezará a sonar a, a sonar más. Es cierto que, que este caso eh, pues ha sido investigado hasta la saciedad, eh, tanto por la Guardia Civil, como por la Policía Nacional, como Protección Civil, absolutamente nada. Yo recuerdo uno una de, las, de los detalles, de las anécdotas, que más me chocó investigando este suceso, fue ver a, a todo un juez de paz del pueblo de, de Somosierra, Juan García Torres que decía en un momento determinado que con que solo hubiera aparecido la uña una sola uña del, de este joven de Juan Pedro Martínez Gómez ya hubieran dado el caso por cerrado en el sentido de que se habría dado una desaparición sin embargo este joven no se encontró absolutamente nada Cuéntanos un poco qué pasaba en esa cómo fue el viaje, de ese último viaje Pues, eh, la, digamos, la rutina normal que podía llevar una familia en la que el patriarca era camionero, que todo el día estaba, casi todo el día estaba de viaje. Y bueno, pues eh, coincidió con que en estas fechas, el 26 de julio, el joven Juan Pedro ya había terminado eh, sus estudios. Y bueno, pues este, este chaval tenía una ilusión enorme desde que era muy pequeño. Él tenía la edad de 12 años cuando se produce esta desaparición. Y, y bueno, tenía una ilusión tremenda. Él vivía en la pequeña alquería de los Cánovas en, en Murcia. ...y quería ver las vacas pastando simplemente esto... ...los prados verdes de, del País Vasco... ...pues bien, surgió la oportunidad... ...su padre, Andrés Martínez... Eh, ...pues en, en un viaje que tenía que hacer al País Vasco... ...pensó, pues eh, para mí solo... ...pues me llevó a mi familia y ya de paso... ...me lleva a mi mujer y ya de paso me llevo también... ...a mi hijo para cumplir este sueño... ...el viaje transcurrió absolutamente normal... ...hasta llegar a, a Madrid... ...en Madrid, eh, pues eh, a una hora temprana de la mañana... Eh, pararon en, en un mesón célebre conocido como el mesón Los Maños y de hecho allí uno de los camareros, Felipe Alhambra, dio fe de que en el lugar eh, estacionó un camión gigante un camión que llevaba una gran cisterna en cuyo interior iban 30.000 litros de ácido sulfúrico óleo es decir, una carga bastante peligrosa lo que es cierto es que este hombre, Felipe Alhambra, este camarero eh, posteriormente eh, pudo confirmar que efectivamente el joven Juan Pedro ...iba con los padres en el momento en el que se produce la ascensión... ...porque este mesón en concreto se encuentra ya en plena ascensión al y puerto. Y al niño Sons. le vieron que iba en el camión, ¿no? Iba en el camión, de hecho incluso para más datos... ...este camarero llegó a decir que se tomó... ...sus padres tomaron un café y el niño tomó una bayonesa... ...es decir, el niño estaba allí... ...en el momento de la ascensión de la ascensión al puerto, el niño estaba allí... ...cuando empieza la ascensión es cuando se empiezan a, a ver cosas verdaderamente extrañas. Entre otras, pues lo que ningún camionero profesional ha logrado explicar, ¿cómo es posible que este camión, en lo que es la subida, que no llega a 7 u 8 kilómetros, pare hasta 14 veces? Esto queda grabado perfectamente en un disco de papel que llevan todos los eh, camiones que van marcando las paradas. El tacógrafo. El tacógrafo, mm -hmm. efectivamente, las paradas que va realizando. Al llegar arriba se descubre que, tenía, que llevaba ya 14 paradas algo de momento inexplicable pero cuando la situación se desborda es cuando se dan cuenta de que el camión al llegar arriba no hace ya ninguna parada y se lanza por el puerto de Somo Sierra a más de 140 kilómetros por hora estamos hablando no de la carretera actual de la actual autovía, estamos hablando de la antigua carretera del puerto de Somo Sierra que para el que no la conozca es un auténtico laberinto y además bastante peligrosa por las curvas casi casi que tienen forma de L en una de estas curvas evidentemente no se pudo evitar la, la catástrofe y el camión se estrelló ¿Y qué ocurrió después? Pues después eh, todo un despliegue del Cuerpo Nacional de Bomberos, de la Policía Nacional de Protección Civil, porque claro, estamos viendo de que la carga que llevaba el camión era absolutamente mortal. Evidentemente lo primero que había que hacer era intentar evitar que el ácido sulfúrico llegara a las aguas del río Duratón que se encontraba muy cercano de hecho fue algo que no se pudo evitar se filtró a través de las capas eh, del suelo y llegó hasta el río de tal forma que rápidamente fueron advertidos los máximos mandatarios de los de las diferentes localidades que se encontraban en el, los márgenes del río duratón precisamente ya no sólo por la, el consumo del agua sino también por lo que era el riego date cuenta que, que el ácido pudiera meterse en un cultivo era pues prácticamente mortal para las personas de hecho este ácido lo que sí tenía era un 96 quiero recordar un 96% de pureza qué quiere decir esto que el ácido era eh esa condensación ese tanto por ciento de pureza no es corrosivo en sí sin embargo al mezclarse con el agua es cuando se produce la corrosión es cuando entra en todo su efecto evidentemente que ese ácido que al río fue lo peor que pudo pasar de hecho en el momento en el que se personaron en este lugar eh, los bomberos tuvieron que acudir con mascarillas porque es que había una nube totalmente densa que según decían hacía que la gente cuando se acercaba lloraba, lloraba directamente o sea era una una cosa que no se podía soportar una condensación en la atmósfera de este ácido insoportable Cuando ese despejó se pudieron percatar de que la cisterna había aplastado literalmente la cabina del camión. Allí había dos cuerpos. Estaban el cuerpo de Andrés Martínez y de Mari Carmen Gómez, los padres del de niño, del joven. ¿Y el niño? Del niño no había absolutamente nada. Fue un detalle que llamó la atención, porque evidentemente durante pues aproximadamente un par de horas el ácido estuvo cayendo sobre los cuerpos sin vida ya de estos infortunados accidentados. Y lo que sí es cierto es que, pues lógicamente, afectó a los cuerpos, pero no hasta tal punto para que fueran totalmente corroídos por por el ácido. En el momento en el que se descubre que el niño viajaba con ellos, pues transcurrieron aproximadamente 4 o 5 horas, porque evidentemente la gente que se personó al lugar no sabían que iba un niño con ellos hasta que se pusieron en contacto con los padres de él con los padres de Andrés Martínez y esto sí le confirmaron que la noche anterior se habían despedido de su nieto a partir de ese momento se produce un despliegue bestial a la búsqueda del joven niño Juan Pedro y, y lo que de momento sabemos e incluso yo te digo que una de las cosas que me llamó la atención fue al hablar con todos y cada uno de los implicados, dícese Rafael Noja, el director de protección civil de, de, de Madrid, o por ejemplo Juan García Torres el juez de paz de Somosierra que tuvo que ir a a levantarte a levantar eh, los cadáveres, pues era una sensación al hablar con ellos de, de auténtica desesperación porque lo único que sabían es que del niño no se sabía absolutamente nada. Abre la puerta a lo desconocido todos los viernes de 12 a 2 de la madrugada espacio en blanco. ¿Y qué ocurrió entonces con el niño? ¿Qué podía haber pasado? Porque recuerdo que se habló de que podía haber sido corroído por el ácido y hubiera desaparecido su cuerpo. Fue la primera hipótesis que se planteó. De hecho, en esos, no te diría ya casi primeros días, sino primeras semanas, el despliegue a la caz y captura o a la búsqueda de este joven fue absolutamente pues eh, sin parangón en la historia de las búsquedas españolas y lo que sí es cierto es que se planteó la posibilidad puesto que no se encontró absolutamente nada ver como te digo se planteó la posibilidad de que puesto que los márgenes de la carretera había pequeñas bañeras el niño hubiera quedado dentro de una de estas bañeras y el ácido al pasando por encima hubiera acabado por, por hacerlo desaparecer completamente sin embargo esto con cualquier químico con el que hables te dirá que eso es totalmente imposible en los experimentos que ellos llevan en el laboratorio con un ácido de una pureza inferior pero aún más corrosivo para por ejemplo descargar desintegrar el cuerpo de una rata tienen que pasar meses, de hecho eh, Alberto Borrás, uno de los uh, gran amigos y uno de los mejores químicos que tenemos en España eh, dijo en su momento, nos comentó que, que era algo imposible que, aunque hubiera caído dentro de, de, el, de la bañera y el ácido hubiera pasado por encima de él, lo que sí es cierto es que se hubiera desintegrado, pero al cabo de mucho tiempo, no en ocho horas. Y además los huesos hubieran quedado calcificados de tal forma que hubieran quedado flotando, no hubieran desaparecido nunca. Es decir, algún vestigio tenía que haber quedado de este niño y de este niño no se encontró nada. ¿Y entonces qué pasó? Pues no. hay muchas hipótesis, hay muchas hipótesis. ¿Se llevaron extraterrestres, como alguna gente decía, porque había hombre Miguel, sabes cuando, tú lo sabes cuando se produce un caso de este tipo enseguida aparece todo tipo de gente de todo tipo pelaje y lo que sí es cierto es que en su momento eh, lo primero que aparecieron fueron los colectivos de evidentes diciendo que el niño estaba en Bilbao, o el niño estaba en Santander, o estaba en Córdoba sin embargo, en estos lugares y en otros tantos, del niño no se sabía absolutamente nada por lo tanto eran esperanzas que les estaban dando a, a los familiares concretamente a los abuelos, que viendo que habían perdido ya a, a los padres, pues lo único que ansiaban era encontrar a su nieto. Sin embargo, como te digo, eh, la búsqueda continuó y lo que sí es cierto es que una de las primeras hipótesis que se planteó, que yo creo que es la más lógica, fuera del secuestro. ¿Por qué? En primer lugar, por la cantidad de paradas que hizo este hombre, eh, Andrés Martínez, al subir al puerto. Era algo incomprensible. De hecho, se planteó la posibilidad de que hubiera sido obligado a transportar un cargamento de droga y que ante la negativa... Una pareja, una pareja de personajes bastante extraños, ahora te explicaré por qué, pues eh, ante la negativa de Andrés Martínez a llevar este cargamento de droga directamente habían secuestrado al niño. Dicen, dicen eh, algunos de los testigos que se vieron implicados además en este accidente, porque se vieron implicados tres camiones pesados, eh, dicen que junto a la cabina, en el momento en el que la neblina cubría absolutamente todo, les pareció ver una furgoneta blanca y junto a ella a dos personas eh, de rasgos nórdicos y con batas blancas. Batas blancas Batas blancas Se planteó la posibilidad Como te digo De hecho ahí De un modo u otro Podríamos explicar ¿Por qué esa velocidad tan grande del camión bajando el puerto? Posiblemente persiguiendo a una furgoneta en la que iba el niño que había sido secuestrado. Sin embargo, esto no se pudo probar en ningún momento. En date cuenta que en ese momento, si se puede llamar de esta forma, se generó tal operación jaula para buscar al niño que algún rastro se hubiera encontrado o de la furgoneta o de esta gente. Sin embargo, los testimonios, como te digo, quedaron reducidos a los eh, implicados en el accidente, que además, a posteriori, eh, negaron absolutamente todo. Es decir, quedó casi casi como una anécdota me decía esos dos extraños individuos que eran raros porque por la bata blanca llevaban o porque por la definición que se hizo a posteriori porque principalmente cuando se habló de gente alta con bata blanca, pelo rubio eh, y largo además Pues hubo colectivos entre ellos eh, los amantes de la ufología que vieron en el, en el accidente pues la implicación directa de, de extraterrestres algo yo creo que casi casi rota la ciencia ficción sin embargo otra de las hipótesis que se planteó con gran fuerza fue la posibilidad de que el niño hubiera traspasado pues un umbral a otra dimensión algo por el estilo algo así y que de un modo u otro todavía estuviera encerrado en, en este umbral en esta puerta dimensional pero como te digo esto es totalmente inexplicable en el sentido de que no no se puede demostrar el, el niño lo único cierto yo sí me quedo con esa frase de Juan García Torres lo único cierto lo único que sabemos es que de este joven no se ha vuelto a saber nada estamos buscando además lo decía él puesto que la repercusión en los medios de comunicación fue impresionante eh, todos los periódicos saben Empecé ya a diario 16, sus portadas eran exclusivamente para intentar aportar luz a lo que era el caso del verano y lo que posiblemente fue el caso del año en cuanto a desapariciones. Han pasado pues 15 años ya, 15 años desde que desapareció Juan Pedro Martínez Gómez y lo único que, que sí me llamaba la atención era ver cómo Juan García Torres me decía que constantemente hablaba con los abuelos de él y que todavía estaban esperanzados, que esperaban todavía el regreso de su nieto. Ya dicho de extrañas desapariciones y que pudiera este este muchacho español pasado a otra dimensión, y suena raro, sin embargo, ha habido casos en la historia, ¿verdad, de ellos? Pues yo creo que... En libro recoges uno uno de los más raros aconteció a finales del siglo XIX en Estados Unidos y concretamente acadeció a la familia Lerch estaban celebrando lo que era el, el final de año eran vivían en una granja y todos los años para estas fechas tan señaladas se juntaban en casa en una casa concreta de alguno de los vecinos el caso es que ese año les había tocado ¿eh? hay que decir que en esta zona de Estados Unidos eh, pues eh, caían abundantes nevadas a altas horas de la mañana este joven se conoce que era bastante travieso y su padre a modo de castigo para para darle una reprimenda porque parece ser que nos estaba portando muy bien le obligó a coger el cubo y a irse al pozo que se encontraba a unos 40 metros de la casa de la granja en un momento determinado el padre Tom Lerch ...oyó a su hijo Oliver como gritaba... ...no sabían qué estaba pasando... ¿no? ...posiblemente la aparición de un oso o algo por el estilo... ...que había asustado mucho al niño... ...sin embargo rápidamente tanto los familiares... ...como los vecinos que se encontraban en esta granja... ...salieron corriendo despavoridos a ver qué es lo que ocurría... ...porque los gritos del niño no cesaban... ...y además había una cosa bastante curiosa... ...conforme salieron pudieron percatarse que sobre la nieve... ...había pequeñas huellas que correspondían al niño... ...en un momento determinado... ...a escasos 10 metros del pozo... ...donde tenía que haber ido el niño las pisadas se cortaban radicalmente, y sobre el suelo lo que había era el cubo que llevaba el niño. Un detalle que llamó la atención es que los gritos al pedir socorro, al intentar implorar la ayuda de sus padres, ya no provenían de la tierra, sino que provenían del cielo, y cada vez se alejaban más. Es decir, fuera lo que fuera, lo que cogió a este joven, se lo estaba llevando y se los estaba llevando hacia arriba. No es el único caso, hay más casos que os vamos a contar esta noche, ¿verdad? Hay gente aparecida y desaparecida. contaba brevemente, tenemos 30 segundos, el caso de un tipo que apareció de repente, eh, lo contabas el otro día en el programa, eh, Rudolf Fentz, pues este... en Estados Unidos, en Nueva ¿Es York brevemente lo cuentas lo brevemente lo cuentas que es el caso de, de aparición más extraña que ha habido porque aparición en este caso apareció en la quinta avenida de Nueva York uno de los sí. lugares pues más eh, visitados más paseados del planeta y de repente en mitad de la carretera apareció un hombre extraño que vestía unos ropajes eh, pues anclados en épocas pasadas pero nuevos es decir no no estaban corroídos por el tiempo y nada por el estilo y ah. llamó la atención el hecho de que este hombre aparentemente ajeno a lo que tenía alrededor fue atropellado por un coche parecía que no sabía lo que estaba viendo o lo que se le venía encima. Eh, tras empezar la búsqueda para ver de dónde procedía este este hombre tan extraño, pues se dieron cuenta de que no tenía ningún tipo de identificación ni nada por el estilo. Y vestía una ropa muy extraña. Y ¿no? vestía una ropa ya te digo, estaban posiblemente ancladas en el siglo XIX. Sigue, sigue, si sigue. Bueno, pues eh, el hecho es que al iniciar la búsqueda se percataron de un detalle, es que tenía también una serie de monedas que correspondían pues al año 1800 entre 1850 y 1890. Algo totalmente extraño. Cuando se inicia la búsqueda se dan cuenta brevemente, se dan cuenta que no están los listines telefónicos, no aparece ningún tipo de referencia a él, solo hay una pequeña tarjeta que está en su bolsillo que pone Rudolf Fens. Aparentemente este era el nombre. Aguanta. Eh, 12 y media, 11 y media en las cidades canarias, nosotros hacemos una pausa para dar la vuelta a nuestra cinta que lo estamos grabando y si queréis 905 11 80 es nuestro teléfono esta noche, por si queréis preguntar, hay 5 suscripciones durante todo un año de premio a la revista Enigmas. No os vayáis que enseguida volvemos, hay muchas más cosas que os queremos contar esta noche. en las siglas generales regresamos esto es M80 Radio, el espacio en blanco esta noche con Lorenzo Fernández hablando de crónicas del ministerio de la segunda parte ¿qué pasó? tenía una pequeña tarjeta, ponía Rudolf Fenn ¿qué ocurrió? pues ocurrió lo siguiente, yo quiero que, que el oyente se haga la idea de que este es uno de los casos más documentados que hay sobre apariciones eh, y vamos a los datos me remito, hay todo tipo de documentación en la que se hace referencia a que este hombre existió y existió en una época muy determinada y yo creo que muy sorprendente como vamos a poder ver más adelante Se empezó a buscar, se empezó a buscar algún tipo de pista hasta que se llegó a un listín de comienzos del siglo XX, un listín telefónico. Allá aparecía el nombre de Rudolf Fens, pero con una J.R. después, es decir, Rudolf Fens Jr. Eh, uno de los investigadores que estuvo siguiendo el caso se, bueno, pues se preocupó por intentar localizar a alguien que hubiera estado asociado a esta persona y llegó hasta la propia mujer de Rudolf Fens Jr., al hablar, al entablar una cita con, con esta persona, este investigador se quedó absolutamente anonadado porque esta mujer recordaba cómo su marido siempre le había hablado de que cuando él era niño su padre parece ser que tenía un, un vicio, uno de los vicios que tenía y que le encantaba que era ocultarse cuando fumaba, puesto que su mujer le regañaba y el hombre aprovechaba y daba un paseo por el campo. Pues bien, él recordaba como siendo niño, una tarde, como otras tantas, su padre salió a pasear y a partir de la noche se inició la búsqueda porque de este hombre no se volvió a saber absolutamente nada este investigador acudió a los listines de desaparecidos del año 1876 y ahí la sorpresa porque te imaginas Miguel qué nombre aparecía como uno de los destacados de los que jamás se, pudo, se volvió a saber nada y además con un membrete bastante curioso de desapariciones de alta extrañeza Rodolfo efectivamente curioso espacio en blanco todos los viernes de 12 a 2 de la madrugada abre la puerta hacia otras dimensiones Seguimos, una desaparición, sí, no aparición más, aparición de un tipo raro y luego nos vamos a la segunda parte en la que vamos a hablaros de otras apariciones de la Virgen y otras aventuras que hemos vivido. Hay un caso también que recoges en el libro, extraño, en Boisaca. ¿Boisaca se dice? Boisaca, sí. Boisaca es un pequeño núcleo rural que se encuentra aproximadamente a unos 5 o 6 kilómetros de Santiago de Compostela. Es un lugar bastante curioso porque está totalmente aislado y según va cayendo la noche, pues casi casi, salvo los pequeños caseríos que se encuentran alrededor de la vía por el que transcurre el expreso Rías Baixas, con dirección a Madrid siempre, pues... Eh, aparte de eso no hay absolutamente nadie es un paraje totalmente desolado Y sería una situación anecdótica o sería simplemente un lugar más de la geografía española de no ser porque ya ha uno de los sucesos más increíbles, más documentados y de momento totalmente impune que tiene a la policía española y especialmente a la de Santiago de Compostela, pues totalmente de cabeza. Concretamente en el mes de mayo del año 1988 surgió pues, de repente, en mitad de la madrugada, un joven un joven que iba de espaldas a, al tren, eh, iba en mitad de la caja de la vía moviendo los brazos y ante las señales acústicas, ante las señales sonoras de del espeso Rías Baixas, que acababa de salir además de la estación de Santiago de Compostela este joven hizo caso omiso yo te digo Miguel, porque yo sé que tú has estado en situaciones bastante límite en esos viajes que has hecho que tú sabes perfectamente cómo es el distinto de supervivencia yo te diría casi casi que para suicidarse hay que tenerlos bien puestos, porque si no uno no lo hace, el instinto de supervivencia siempre a última hora te hace que un resuelto es arte y que te niegues a eso, pues bien, este joven haciendo caso omiso, como te digo a señales acústicas, sonoras, no se ha parto de la vía, evidentemente por mucho que frenó el, el convoy no pudo evitar que la colisión se produjera, de hecho José Aira el conductor que esa noche llevaba el expreso a Rías Baixas pues se bajó con la, bueno, pues con la el pequeño hilo de esperanza de encontrar con vida a ese joven, y de ese joven lo que se encontraron fueron imágenes verdaderamente antescas, quedó, eh, pues su cuerpo quedó totalmente diseminado por los alrededores eh, bueno, era un desastre porque estaba totalmente mutilado rápidamente se desplazó al lugar una dotación de, de la policía nacional un juez para levantar atestado y, y levantar el cadáver y uh, fue tras, trasladado al departamento de medicina legal de, de Santiago de Compostela para hacer la, la posterior autopsia cuando se empieza a realizar la autopsia empiezan a llegar las, los primeros detalles bastante curiosos en primer lugar que el joven tanto camisa como pantalón como zapatillas eh, eran tres tallas superiores a las que él debería de llevar Y no eran robadas, era ropa nueva y, y, y no era robada, es decir, no había denuncia ni de ningún tipo y aparte que se notaba que había sido comprada recientemente. Aparte de eso, también llevaba 15.000 pesetas en el bolsillo cuidadosamente dobladas. Se planteó la posibilidad de que se tratara de un marinero que en un estado etílico pues hubiera caminado ajeno a lo que tenía detrás por mitad de la vía. Sin embargo, al observar las manos, se percataron de que no tenía ningún tipo de callosidad. Es decir, esta persona no había sido sometido a un esfuerzo físico tremendo También se planteó eh, la posibilidad eh, de que se tratara de, de pues, poco menos que de un suicida que, que, que caminara por allí, pero sin embargo, eh, debería de estar filiado en algún sitio. Eh, te puedo decir que, que las eh, las manos, los dedos, eh, las señales de, de las manos quedaron perfectas, es decir, no hubo ningún tipo de destrozo, y al analizar, eh, al ver dónde podía aparecer este joven, no estaba fichado en ningún sitio, es decir, este joven no tenía identidad ninguna. No tenía pasado tampoco. No tenía ningún pasado. Sin embargo, tenía unas características físicas muy raras, ¿no? Las orejas las tenía muy raras. Pues eh, casi, casi estaríamos hablando, no sé si atreverme a decirlo así, pero casi, casi de un auténtico monstruo. Porque esta persona tenía, por ejemplo, la dentición, eh, la, los dientes le quedaron perfectos, completos, y se pudieron percatar de un detalle bastante curioso, y es que todos, absolutamente todos, eran incisivos absolutamente todos, incisivos de hecho también otro detalle que llamó la atención es que las orejas no tenían circunvoluciones ¿qué quiere decir esto? que eran totalmente planas, para que los oyentes se una idea viene a ser más o menos lo que es la oreja de un chimpancé es decir, rasgos muy primitivos que planteó esta posibilidad? que se tratara de algún deficiente mental que se había escapado de algún centro de acogida o de algún centro para deficientes mentales de, de Galicia y se inició la búsqueda, sin embargo en ningún lugar había se había denunciado la, la desaparición o que un joven de estas características se hubiera escapado, de hecho se Se miró en Portugal, se miró en Francia, se hicieron diferentes pistas con la ayuda de la Interpol y este joven no aparecía afiliado ni por desaparecido ni porque se hubiera escapado en ningún sitio. ¿Qué fue lo que hicimos eh, nosotros? Nos fuimos directamente a, a la policía científica de Santiago de Compostela y allí nos de, recibió su máximo mandatario, Antolín Doval que, bueno, Miguel, tú sabes cómo es la policía la policía no es dada ni a dramatismos ni a exagerar, y mucho menos si lo que tienen delante es un periodista yo recuerdo como este hombre nos decía, eh, cara a cara enseñándonos esas fotos absolutamente dantescas, y que te aseguro, agradezco que estuvieran en blanco y negro pues esto me nos decía que era un caso raro raro, rarísimo, no había ningún antecedente similar, no había nada que se pareciera ni por asumo curioso Otro caso extraño. Además, queremos contaros más después de esa segunda introducción, 905-1180-80, si queréis participar esta noche en nuestro concurso. Después de esa llave, seguimos abriendo la puerta al ministerio esta noche. los se acercan esta noche a nuestro espacio y para esta ocasión os hemos reservado extrañas apariciones apariciones de animales y seres de leyenda que continúan dejando su rastro por el planeta vampiros pies grandes chupacabras gigantes del mar todo cabe en este nuevo capítulo y Y habrá más apariciones, estas de otro tipo Las de una señora llena de luz que viene a la Tierra con un mensaje Y junto a ella, prodigios, milagros y hechos sorprendentes De todo ello, os hablaremos en los próximos minutos Pienso que había quedado un dato, un detalle de, de ese misterioso ser de Boisaca, porque había círculos alrededor. Sí, alrededor de la vía. Fue posiblemente lo que indujo a pensar en, en determinados colectivos de investigadores que se podía haber tratado de un suicidio ritual. pues Por ejemplo, como el que, el que acaeció a principios de los años 70 en Terrassa que me imagino que los oyentes recordarán pues bien, alrededor de la vía lo que se encontró fueron una serie de círculos concéntricos perfectamente formados con pequeñas piedrecitas hubo una señora de los alrededores que confirmó posteriormente a la policía que había visto a un joven caminando por la vía desde las 5 de la tarde en adelante y que estaba haciendo cosas muy raras que hacía este joven si era él desde las 5 de la tarde además hubo otro detalle, Miguel, para terminar con este caso, que a mí me dejó verdaderamente sorprendido eh, el joven, evidentemente al no estar filiado, no saber de dónde procedía, pues inmediatamente el juez lo que ordenaba era su entierro en una tumba de segunda clase, que simplemente es un número frío en el suelo hubo un detalle que me llamó la atención, por mucho que intentamos buscar la tumba, nos costó, nos costó encontrarla porque era un pedazo de tierra en el suelo en el que no había ningún tipo de identificación, al ir al registro civil para consultar sobre el lugar donde se encontraba este joven enterrado, para saber el número exacto donde se encontraba, de las 10.000 o 15.000 tumbas que tiene el cementerio de Buisaca, que además es el cementerio de Santiago de Compostela, eh, la única en la que aparecía, marcado en rojo y escrito a grandes letras, eh, una letanía bastante extraña, era en este caso, la tumba que hacía referencia al joven desaparecido de Buisaca. Decía, sobre esta tumba no se puede consultar. ¿No se puede consultar? Literal, tal y como te lo estoy contando. Raro eh, Vas a tener que seguir viendo el programa Porque habíamos pensado hablar en la segunda parte De, de Extraños Animales Lo dejamos y nos vamos a aventuras que hemos vivido juntos sí. Junto con Lorenzo estuvimos un día del día del fin del mundo, ¿te acuerdas? En Garabandal, un en lugar Garabandal. increíble eh, A veces eh, no solamente Desapariciones y apariciones de seres humanos Sino que se aparece alguien más, ¿verdad? Pues sí, parece ser que, que según nos cuenta la tradición, la historia, y desde hace, pues yo casi me atrevería a decir que los últimos dos mil años, pues eh, la Virgen ha tomado el territorio nacional, ha tomado la geografía española casi casi como si fuera una embajada para manifestarse. De hecho yo creo que no hay país en el mundo en el que tantas manifestaciones marianas haya al año como es España. Y hay lugares, hay lugares en los que... Yo no me atrevería a decir si son verdaderamente apariciones marianas, eh, cosas sinceramente que dudo. Eh, yo creo que en muchos lugares eh, habría que relacionar el, el fenómeno de la aparición mariana al fenómeno omnidirectamente. Evoluciona con los tiempos, es, es una evolución continua. Y lo que está muy claro es que eh, pues donde hace 60, 70 años se veía pues, la aparición de seres celestiales, hasta la mismísima Virgen, pues hoy en día se ven ovnis. Es un fenómeno que yo creo que está íntimamente ligado y de hecho uno de los lugares en los que sin lugar a dudas está pues pues casi casi conectado eh, cada día es, es Garabandal. ¿Qué pasó en Garabandal ese día del fin del mundo? ¿Y cuándo era el día del fin del mundo anunciado por la Virgen? Pues el día del fin del mundo, ni más ni menos, fue el 15 de abril del año 1995. Ese día... 95, según... ¿Ha pasado tiempo ya? Ha pasado tiempo, ya. sí. Ese día, según el mensaje que transmitió la Virgen del Carmen a una de las videntes, Conchita, pues parece ser, eh, según dejó escrito, que iba a llegar un momento en el que pues iba a llegar eh, pues poco menos que, que el apocalipsis final y que únicamente se iban a salvar los que se encontraran en San Sebastián de Garabandal. Eh, claro, allí fuimos nosotros. Allí fuimos nosotros, claro, para salvarnos, ¿no? Sí, salvar, sí. <risa> Lo que sí es cierto es que ese día, eh, pues para que los oyentes se hagan una idea San Sebastián de Garabandal, está enclavado en plenos montes cántabros, es decir, es un lugar casi casi inaccesible de una belleza impresionante pero, pero para lo que vamos a explicar a continuación pues un auténtico disparate ¿por qué? porque la Virgen decía en este mensaje que todos los que acudieran a esa semanciana de Garabandal eh, vinieran de donde vinieran en primer lugar se iban a salvar de esa llegada inminente del fin del mundo y en segundo lugar los enfermos todos, absolutamente todos iban a sanar de sus males tuvieran el mal que tuvieran eh, ¿tú recuerdas Miguel? la procesión que había para subir al lugar donde, <coughs> donde supuestamente se manifestaba la Virgen del Carmen pues procesiones de gente en camilla en silla de ruedas Eh, un espectáculo, pues yo diría casi casi un catálogo de enfermedades humanas algo verdaderamente siniestro y dantesco y además otro detalle curioso es que entre las 15 y 17 mil personas que se juntaron esa tarde en la Sebastián de Garabandal pues había gente que venía de Estados Unidos gente que venía de Bélgica, de Francia, de Italia, de Inglaterra y por supuesto también de España ¿Y qué pasó? Pues pasó... Déjame de beber un poquito de agua si quieres y un poquito de música y sigues contándonos qué pasó ese, ese día Pues pasó lo que suele pasar casi en este en casi todo este tipo de casos Pasó que la Virgen había dado Pues, la orden a Conchita, 30 años atrás, de que a las 8 de la tarde se manifestaría para dar el mensaje póstumo. A las 8 y media de la tarde, alrededor del árbol donde se, se produjo la primera manifestación, había un grupo de gente inmenso, pues, unos rezando, otros llorando de emoción, y por supuesto nosotros también ahí metidos para ver qué pasaba. En un momento determinado, una súbita norteamericana se arrodilló ante el árbol y entró en un estado aparente de éxtasis. ...casi casi que le metimos el micrófono en las narices... ...se lo metimos... Sí. ...y en ese momento la, la buena mujer empezó a dar el mensaje... ...pero ante el estupor y por qué no decirlo... ...el desagrado de la gente que allí se encontraba... ...sobre todo de, de la parroquia de españoles... ...pues empezó a hablar en inglés... ...la Virgen en Garamandal hablaba en inglés... ...el mensaje que transmitió posteriormente... Lo, ...lo tradujo a un dificultoso castellano... ...pues venía a decir que no había llegado el fin del mundo que todos los que habíamos ido allí nos íbamos con la bendición de la, de la Virgen, puesto que reconocía el esfuerzo que en muchos casos se había hecho, especialmente por parte de los enfermos. En definitiva, mmm, yo no sé si es que no estábamos capacitados con los ojos eh, de la fe para ver lo que allí estaba pasando, pero lo cierto es que no vimos absolutamente nada, salvo una procesión de un Jueves Santo, que en estos montes Cántaros descendió por ese lugar tan rocoso y tan terrible, que en definitiva no eran más o menos que una suerte de enfermos mutilados, sillas de ruedas, eh, gente en camilla, que a luz de los faroles por la noche iban totalmente decepcionados, pues porque entre otras cosas no habían conseguido salvar sus males. La virgen se equivocó, nos engañaron o qué ocurrió? Pues Miguel, aquí no me atrevería a decir que nos engañaron, por lo menos lo que es el comienzo de Garabandal. Lo que sí es cierto es que diferentes investigadores, prestigiosos psiquiatras como por ejemplo el doctor Purcernau, que estuvo investigando desde un principio a las jóvenes, a Maricruz, Conchita, Jacinta y Mariloli... Eh, pues en sus primeros tiempos llegó a la conclusión de que allí no sabía si había un fenómeno mariano, si había un fenómeno divino, porque eso no se podía demostrar, pero lo que sí parecía que habían fenómenos paranormales auténticos. ¿Por qué? Porque bueno, pues hay grabaciones verdaderamente espeluznantes en las que en los primeros años, años 62, 63, cuando eso estaba en todo su, su apogeo. Hay que decir que San Sebastián de Garabandal, eh, quizás no en España, pero a nivel internacional está a la altura de Fátima de Lourdes. Pues bien, en esos primeros tiempos allí se congregaban en los cuatro primeros años, cada fin de semana, cinco o diez mil personas con el único afán de ver lo, lo luminoso, de ver cómo las niñas se topaban y hablaban con la Virgen. Lo curioso es que las niñas subían de espaldas y claro, sin mirar, ¿verdad? Claro, es que incluso Así. llegaban a bajar, Miguel. O sea, Tú sabes cómo es la ascensión a este lugar. Es un lugar verdaderamente rocoso y muy difícil, muy mm. difícil hasta para un espíritu joven y para un cuerpo joven. Es verdaderamente difícil. Pues lo que se sí llamaba la atención es ver en esas grabaciones que en su momento además realizó la, eh, para la BBC, se realizó un reportaje, pues era curioso ver cómo las niñas en éxtasis bajaban por esos escarpados parajes totalmente de rodillas y de espaldas hasta tal punto alcanzaban tal velocidad que es que ni la gente que estaba alrededor podía alcanzarlas. También hubo varios detalles, quizás, eh, si se puede decir de esta forma, fueron sometidas a todo tipo de perrerías con el fin de, de que en un momento determinado se dilucidara si aquello era un fraude o verdaderamente algo extraño. En los momentos en los que estaban en éxtasis, eh, pues eh, uno de los eh, grandes críticos de los fenómenos marianos, como era el padre José bazarski que básicamente veía que todas las apariciones marianas tenían un origen satánico, pues el hombre verdaderamente emocionado tuvo que admitir que uno de los momentos de éxtasis de Mariloli, pues esta joven estaba totalmente rígida como una tabla en el suelo no pudieron levantarla entre cuatro hombres bien fornidos y en un momento determinado al mirar debajo de la joven esta niña estaba levitando literalmente y eso lo, sacer... lo reconoce un sacerdote en la iglesia Espacio en Blanco Todos los viernes de 12 a 2 de la madrugada Todo el mundo del misterio En M80 Radio se han llegado un montón de, de e-mails y de preguntas Como ves por aquí Hay una de un oyente de Antonio Se llama de Madrid Dice que el suceso de sierra Él estaba allí Y el ácido se comió al niño Dice Yo no dudo que esta persona estuviera allí. Lo que es cierto es que los químicos dicen que eso es imposible. Eso sí que sería un fenómeno paranormal. Ya, eh, Daniel de Zaragoza también nos pregunta si sabes algo de un barco pesquero que desapareció en el Mediterráneo No han desaparecido mucho, ¿verdad? Quizás ese sea, sea otro tema para otro... Eso Pero. sí, claro, el tema de desapariciones de barcos es tan sumamente amplio que casi casi sería dedicarle pues pues otro programa, ¿no? Bueno, hablábamos de, de algunas de las cosas que ocurrían en Garabandal, eh, fenómenos extraños Dentro de las apariciones de la Virgen ha habido cosas muy raras, como por ejemplo la aparición de, de hostias eh, y hostias sangrantes, ¿verdad? Bueno, dónde uno, ocurría y cómo ocurría. Es uno de los, de los casos más curiosos y además que tuve la oportunidad de investigar in y a mí me llamó verdaderamente la atención, concretamente en la deira do Piñeiro, es un lugar que se encuentra aproximadamente unos 40 km de Fátima. Las apariciones comienzan en el año 62, cuando ante la vidente María Concepción, pues eh, comienza a aparecerse la virgen, a manifestarse a la virgen, según dice ella. Pues como todo movimiento mariano en un momento determinado se empieza a glutinar alrededor de ella un grupo de de gente que evidentemente tenía que ser totalmente mitigado la iglesia del momento y el régimen de Salazar no ...podía permitir que su máximo emblema... ...a nivel internacional de aparicionismo mariano... ...como era Fátima, quedara tapado por una cosa como esta... ...con lo cual fueron totalmente... ...apaleados literalmente... ...lo que sí es cierto es que no pudieron eh, evitar... ...que esta iglesia pobre... ...de la deira de, de Piñeiro... ...continuara adelante... ...hubo un momento en que... ...con diferentes sacerdotes... ...llegados de diferentes puntos de, de... ...de España... ...y también de Francia... ...pues María Concepción hizo una reunión... ...la mujer en pleno estado de éxtasis... ...anunció a los allí presentes... ...sacerdotes todos ellos llorando totalmente, que estaban intentando hacer daño a la comunidad de La Deira. Al día siguiente, cuando el padre Salman, Salmantino, el padre Rojas... Eh, Disculpame un segundo, tenemos sí. una llamada, dicen el camionero, que estaba allí en, en cuando hubo el suceso de Somosierra, lo que nos sigues contando. Bien. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? A ver, espera que baje un poco el casé que se me acopla. Sí, eres tan noble. ¿Eres camionero? Sí, sí, mira, ahora mismo voy en carretera. Eh, ¿Dónde estás? Eh, pues mira, para Alcalá de Návez, llegando a casa, que vengo de Valencia. Y tú, cuéntanos, porque sorprendente tu llamada. ¿Tú estabas ese día allí en Somosierra? Yo bajaba detrás de ellos bajamos detrás de ellos? Ese coche llevaba un problema en los frenos Y por eso bajaba a una velocidad excesiva ¿Eh? Sí Y bueno, eh, la cabina quedó retorcida La tú... cuba quedó encima de la cabina ¿Pero tú, chorro... tú, viste, tú viste el accidente, Antonio? Sí, sí, hombre, claro que vi el accidente Fui uno de los que me bajé corriendo allí Lo que pasa que cuando vino a testados Todo un mundo que, que no tenía nada que ver Pues todo fuera Ya ¿Y qué Entonces, viste? Entonces yo te puedo decir lo que yo vi Allí estaba la mujer, eh, que a ella se la veía perfectamente, me estoy quedando sin batería. Eh, el chico se si iba en la litera, ¿sabes? Eh, el ácido eh, estaba cayendo totalmente encima de la cabina del camión. tuviste al niño en la litera? ¿Lo pudiste ver eh, Yo no pude ver al niño porque no ya. al ver que es ácido, pues no te acercas. Ya. Pero yo te puedo decir, porque lleva mercancías felices, el ácido al estar cayendo encima de la cabina... Eh, ...pues eh, un cuerpo blando... ...los huesos blandos de un crío... ...eso se lo comen, se queda... ...aparte luego empezaron a tirar tierra encima... ¿eh? Yeah. ...eso se sabe que echaron bastante tierra encima... Eh, ...cortaron la carretera... ...llenaron todo de tierra... Eh, ...entonces... Eh, ...ahí el crío... ...tuvo que desaparecer entre el ácido y la tierra... ...que removieron... ...y, y bueno, entre los hierros del camión... Ya, te de ser una visión bastante dura, ¿verdad, Antonio? Hombre, pues bastante dura. Un accidente además de un compañero y que, que va con la familia, pues no es ya. agradable. Te agradecemos. Vamos a coger tu número de teléfono y estamos en contacto, ¿te parece? Eh, yo estoy llegando a la casa. Aparte me estoy quedando sin batería y se me ha roto el cargador. No puedo cargar, ¿sabes? Vale, espérate un segundito que pillamos tu número de teléfono ahora y, y seguimos hablando. Antonio, gracias. Vale. Un abrazo fuerte. Bueno. Miguel, yo no dudo. Vamos, de hecho... Eh, vamos, yo en un primer momento pensé también que podía ser el ácido el que el que podía haberse cargado al niño Haberlo hecho desaparecer Los químicos dicen que eso es imposible ya. En segundo lugar, nos se echó tierra, se echó cal para mitigar el efecto del ácido Y en tercer lugar, el camión antes de salir de, del pueblo de los cánovas El día anterior a la salida fue revisado absolutamente El Volvo F80 que conducía ese día Andrés Martínez Había sido revisado de frenos y de todo tipo de elementos el día anterior a la partida Bueno lo dejamos ahí, hablaremos seguiremos hablando con Antonio a ver qué más nos cuenta de esta historia. Hablamos de la Virgen, de que intentaban quitar un poco la importancia de ese caso de la Deira, y que ocurría, tenemos poco tiempo... Pues lo que ocurrió, Miguel, el día siguiente, cuando el Padre Rojas, un sacerdote salmantino, estaba oficiando una misa en la Deira de Piñeiro, pues ocurrió una escena tan sumamente dantesca como que la sagrada forma que tenía en el interior del copón, en el momento en el que iba eh, a, a darla a los fieles que se encontraban allí, comenzaron a sangrar, comenzaron a sangrar de una forma bastante espectacular. ¿Sangre normal, humana? Sangre humana, no era ni de gallina ni de pollo sangre perfectamente humana, que además fue llevada a analizar a la Universidad de Salamanca la conclusión es incluso más sorprendente si ya de por sí es raro que, que una sagrada forma empieza a sangrar pues más raro es todavía que cuando llegó el informe llegaron a la conclusión de que era sangre humana además eh, de hombre para ser exactos la única cosa que llamaba la atención en este informe y que ni siquiera el prestigioso doctor Jan Cox que fue el que llevó la investigación a cabo pudo explicar es porque en vez de tener 46 cromosomas tenía solo 23 Solo 23. Solo 23, si hacemos caso a lo que nos dice la, la religión de que María fue concebida por el Espíritu Santo, evidentemente solo había un ser humano, es decir, había solo 23 cromosomas femeninos. Ver, se ha seguido dando ese, ese fenómeno de la hostia sangrante la, la, Deira, la Deira es sangrante. increíble Miguel porque tanto el fenómeno sobre todo en un principio el fenómeno uh -huh. de las hostias sangrantes fue lo que más llamó la atención pero por ejemplo durante la represión que sufrió la comunidad de la Deira pues entre otras cosas a la vidente le arrancaron un mechón de pelo uno de los fieles para recordar ese momento lo introdujo en el interior de una urna de cristal que todavía está allí en el oratorio que ya tiene y este pelo de aproximadamente 10 centímetros que le fue arrancado ahora mismo mide casi 3 metros Y se puede ver perfectamente. Está sí, ha seguido creciendo. Ha seguido creciendo. Lo tienen como una reliquia, evidentemente, porque, porque eso no es normal. También dentro de este oratorio tiene todo tipo de imágenes sangrantes. Se han producido bilocaciones de gente que confirma que ella estado en la Deira y, por ejemplo, cuando se produjo la última visita del Papa, pudo ser fotografiada. Es decir, una persona no se puede dividir en dos, o al menos eso es lo que nos dice la ciencia. Explicaciones. ¿Cómo se puede explicar eso? Si hay alguna explicación. Pues, sinceramente, no tengo ni idea. No te puedo decir explicación ninguna, Miguel, simplemente que allí lo único que pasa, cuando uno va, tú sabes que hay lugares en los que cuando te metes notas, eh, si se puede llamar así, ciertas vibraciones, este lugar es un lugar acogedor, tienen eh, a su cargo a una comunidad de huérfanos también que han acogido dentro de los pobres que son. Y yo creo que eso no es una función social que están haciendo, que cuando menos es eh, digna de mención en cuanto a los fenómenos paranormales que allí se producen, que casi te diría que se producen cada día curaciones de, de, de, de chicas. Por ejemplo, yo recuerdo la hermana Clara, una joven con 26 años totalmente desahuciada eh, por los médicos por una dolencia de, de corazón, había sido sanada por, por María Concepción y la mujer estaba muy agradecida, imagínate, le había salvado básicamente la vida. Es decir, casi día a día en este lugar se está produciendo lo que ellos llaman milagros o lo que nosotros podíamos denominar fenómenos paranormales para, para los que producen supuesto, un humilde periodista como ya lo tiene explicación. Eh, da algún dato más por si nuestros oyentes ahora que llegan a las vacaciones quieren viajar y hay descubrir mundos misteriosos por ahí, aunque saquéis un mapa me parece en eh, sí, sí, la revista sí, sí. Animas, pero ¿está ese, ese lugar? ¿Dónde está Ladeira? Ladeira se encuentra pues eh, aproximadamente a una hora de Badajoz está relativamente cerca. ¿Hacia Portugal? Hacia Portugal, está dentro de Portugal, dentro de Portugal. Eh, incluso yo creo que es interesante visitarlo porque muy cerca simplemente para comparar, para comparar lo que es Fátima y lo que es Ladeira. Ladeira es una comunidad pobre Fátima, yo, tú sabes has, has, has estado allí sabes cómo es, es bueno, pues una ciudad tomada por las tiendas y por la fe, cada uno que interprete su fe como quiera pero lo que sí es cierto es que no tiene nada que ver y merece la pena verlo la eh, última pregunta, ¿dónde va la gente que desaparece? nos preguntan en el chat, ¿se sabe? pues de momento no, explicaciones, hipótesis muchas, teorías ninguna planos adimensionales, incluso adducciones posibles adducciones o simplemente secuestros puramente humanos, pero de momento que cada uno se acoja la hipótesis que más le guste porque no tenemos explicación Lorenzo, gracias, casi una hora hemos estado hablando, yo a que decir que vuelvas a venir para seguir contando algunos de los casos que narras en Crónicas del Misterio, este libro de Editorial Edad, edición, segunda edición, o ya tercera. De momento la segunda, vamos a ver qué pasa, pero de momento la segunda, yo estoy contento simplemente con que el libro haya salido, y sobre todo también por lo bien que se han portado tanto la editorial y por lo bien que se están portando amigos como tú. Eh, gracias Cónicas del Misterio Si queréis leer Cositas interesantes Este, este, este verano Ahí lo tenéis eh, Te emplazo Gracias Lorenzo Por estar programa Para cuando quieras El Espacio en Blanco Sabes que también Forma parte de ti Tú estuviste ahí en su tiempo Y cuando quieras Regresamos a contar otras cosas Pues muchas gracias Miguel Es un placer También para mí Gracias Cuídate